dentro de la provincia de La Pampa, y para tocar unos temas que, que es interesante hablar en estos días, que es el arbitraje. Eh, tenemos comunicación telefónica con un representante de, de los árbitros de la Liga Pampiana de la zona del norte, de la provincia de La Pampa, que es Marcelo Aredondo, ya nos está escuchando, nos está recibiendo en esta mañana en Radio Kermes. Marcelo, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González, bueno. Juan Pablo Bertolini, te saludan para Radio Kermes. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Muy Acá bien. ¿Todo bien? Bueno, así que... Un saludo para usted y para toda la audiencia. Un gusto saludarte, Marcelo. Eh, bueno, momento interesante, ¿no?, del arbitraje argentino en general. Está puesta eh, la lupa otra vez ahí en, en, en los árbitros mucho. Sí, la verdad que sí, siempre hay una etapa en el año donde donde están puesta, está puesta la lupa en el arbitraje. Fíjate que en estos años sucede lo mismo, hay un momento donde se enfoca solamente en, en el arbitraje. Uh -huh. eh, pasa todos los años y este año no, no me escapa, ¿eh? Pero bueno, una cuestión que el, tenemos que convivir con, el, con eso, nosotros que andamos en eso, y que somos apasionados al arbitraje. Seguro. Eh, en, en el ámbito pampeano, ¿cómo, ¿cómo están las cosas? ¿Un poco más tranquilo que a nivel nacional? ¿Cómo, cómo? En el ámbito pampeano, digo, en el ámbito de la provincia, ¿Eh? ¿cómo, cómo, ¿cómo está el tema arbitraje hoy por hoy? Mira, eh, en el ámbito pampeano, eh, en línea general, eh, si vamos a evaluar lo que es capacidad, vitales eh, estamos eh, bien se va mejorando día tras día eh, hay, hay que perfeccionarse mucho eh, yo siempre de, soy de, de, de nunca quedarme aún en eh, gracias a dios en, en elrid que me toca estar todavía sigo preparándome sigo yendo a curso eh, el viernes tuvimos un curso en, acá en villega eh, con un instructor de, de afa con todos los muchachos no hay que no hay que perder lo que es el, el, el real de la cuestión, porque si te quedas atrás es como que vas eh, uno trata de minimizar el error y si no te preparás, no lo minimizás. Mm. Eh, en línea general el arbitraje pampeano está bien. Eh, Marcelo, te ahora ahora te voy a preguntar alguna cosita más sobre el arbitraje y la proyección a nivel nacional, pero me mencionaban el caso de Martín Ordóñez, ¿no? un, un árbitro que eh, tuvo alguna incidencia donde ahora se va a resolver una especie de juicio, ¿verdad? Sí, sí, bueno, el caso de Martín Ordóñez, o sea, es el caso que más resonó, pero hay muchos casos, muy muchos hechos de violencia en los cuales uno no está de acuerdo y, y no hay forma de darle un corte a, a la violencia que, que sucede día tras día, ¿sí? Y bueno, una de las maneras que después de, de, de hablar, de charlar y de haber venía sucediendo varios, eh, en dos meses había pasado tres veces más, eh, uno no quiere llegar a esto, eh, a lo que es un juicio, pero bueno... No hay manera u otra de tratar de, de, de, que, de que esto se termine. No hay forma. Eh, yo considero que la, las sanciones no son ejemplificadoras. Si hubiera sanciones ejemplificadoras, esto no sucedería. Nosotros somos hijos del rigor. El, el ser humano es así y, y es como... Eh, tratar de buscarle la vuelta, o sea, se le, se le buscó la vuelta y no, no, no, se, no se consigue, y bueno, este en este caso, él está en todo su derecho de, de iniciar una, una causa judicial y es lo que, que, que corresponde. Uh -huh. eh, lamentablemente o no, se termina en el club, eh, o, o se termina en el jugador que cometió el, el hecho de violencia, pero... Eh, desde lo legal está, está permitido y bueno, él hace lo que corresponde uh -huh. Ma, eh, Martín Ordóñez fue heredido por un jugador agredido por un corte sí, sí. Mm, ese fue el, el caso y bueno, ahora se, se estará resolviendo en las próximas horas en, en la justicia, ¿no? Un hecho que sucedió eh, lamentablemente el, el año pasado. Eh, sí, Mar Marcelo, te quería preguntar por, por las cuestiones de proyección, ¿no? Y un poco poniendo en contexto lo que tiene que ver con los torneos federales, ¿no? Mucho se habla de la desaparición del torneo Federal B, también del torneo Federal C, este nuevo torneo regional, eh, ¿de qué manera afecta esto a los árbitros, por ejemplo, de la provincia de La Pampa? Es terrible lo que afecta, porque es un torneo, eh, primero, de lo laboral, eh, no solamente afecta a los árbitros, sino a, a muchos, a jugadores, a técnicos, eh, al que al utilero, hay un montón de gente que afecta. Eh, no veo una gran fuerza que se haga de ese sector, ¿no? Desde jugador, ¿no? Más allá de algunos eh, comentarios por redes sociales o alguna aparición por ahí, pero Eh, debería ser más fuerte, eh, porque es una fuente de laburo importante, es una fuente de que desde ahí sale surgen los los grandes eh, árbitros, eh, grandes o pequeños árbitros, como sí. sea, como quiera llamarle, pero es un lugar eh, donde uno puede, es como el semillero en el fútbol. Claro, Facundo ¿Sí? Tello que va a estar en la Supercopa es un árbitro que lo hemos visto muchas veces en los torneos federales. Sí, está todo. Por mencionar eh, uno, ¿eh? Sí, sí, por mencionar uno, bueno, eh, eh, Facu siempre, bueno, ha venido a Capico, dirigido a Ferra, a Santa Rosa, en sí. Federal Vega, bueno, por todos lados, todos comenzamos ahí, una cuestión donde todos, todos comenzamos en ese torneo, y una pena que se termine perdiendo eh, esa categoría, ¿no? Eh, a, a nivel arbitral es eh, es una gran pérdida, lo vamos a sufrir, lamentablemente, eh, más allá de la fuente de trabajo es como yo te decía, es donde uno se va formando y es un escalón donde es, es importantísimo que, que esté ese torneo mm. para poder seguir creciendo eh, La semana pasada hubo una protesta en AFA por parte de los árbitros Sí, casualmente anoche tuvimos una reunión ayer por la tarde una reunión en, en el sindicato de árbitros eh, bueno, se va a trabajar porque para, para que esto no suceda de, de, de eliminar ese torneo de de la reestructuración que a mi modo a mi modo de ver no, no es buena sí si bien a, hay algunos puntos de que, que como club lo tienen en cuenta y por eso han aprobado la reestructuración eh, tendrán su motivo no yo no no, no, no coincido porque eh, creo que estamos matando de a poco lo que es eh, el torneo en el interior el fútbol en el interior eh, sacando el torneo importante como esto y eh, más allá de, del apoyo de las ligas también para esta reestructuración no porque hay que decirlo las ligas apoyaron que se modifique de esta manera exactamente exactamente sí sí exactamente a eso es lo que voy eh, las ligas han apoyado porque si no no sé si se hubiese ganado eh, cuando fueron, cuando votaron no eh, tendrán su motivo eh, bueno en el cual uno no, no coincide este lugar no, no coincide que se elimine o que haya esa reestructuración de esta forma se pierde más o menos algo de 1300 partidos Eh, por año con esta nueva reforma claro claro es eh, y, y ahí está la, la la pérdida de todas las fuentes laborales que, que veníamos hablando eh, en ese sentido ustedes van a van a tratar de de, de seguir movilizando digo desde el arbitraje sí, sí sí desde el arbitraje todo lo que esté a nuestro alcance vamos a tratar de, de, de movernos viste porque Es importante, es la, la base de, de los árbitros, de, de los grandes árbitros que hay hoy en, en el fútbol argentino. Eh, en el caso de Pitana que va a representar a nivel mundial es de Misiones y él arrancó en el Federal C, Federal B, fue pasando todos los pasos, se lo pudo observar y, y hoy por hoy es eh, el que nos va a representar a nivel mundial. Por lo tanto es un muchacho que ha salido de ahí seguro eh, en cuanto a los árbitros de la pampa cuál es el que tiene más más proyección cuál es el que ves más cerca hoy por hoy de, de, del fútbol grande podríamos decir y ha, hay varios hay varios hay gente que está trabajando gente muy que, que se le está dando la posibilidad ya hoy en el federal a eh, eh, tanto gente como Santa rosa como gente de acá en general pico eh, uno del, de, los, de las mayores posibilidades por ahí puede ser producto de la edad no que tiene es, es franco morón por, por la edad que tiene tiene 24 años recién está ya está dirigiendo la tercera categoría del fútbol argentino como es el federal a eh, pero después bueno también vienen vienen muy bien eh, lo que es eh, jorge villalba eh, está malvina está este otro chico bueno que en este momento no no, no me acuerdo el nombre que es de santa Rosa que tiene contrato pasantía que que también anda muy bien rubia eh, Cristian Rubiano, cristian rubiano exactamente, el cual anda muy bien, así que bueno, hay, hay, hay futuro, dentro de la Pampa hay futuro, eh, en Santa Rosa veo que de a poco están trabajando, eh, a mi modo de ver, un poquito mejor, eh, se están tratando de perfeccionar y eso, eso es lo más importante, solamente hay que darle tiempo, porque de un día para otro no se forma un árbitro, eh, es muy difícil formar un árbitro, han tenido traspié debido a, a las divisiones, eh, conadas por ahí entre entre árbitros y bueno pero veo que hoy está un poquito más más firme se están están conformando bien como asociación y, y eso es lo que va a mejorar el arbitraje lo que en la liga cultural uh -huh. es mi división desde acá y por lo y por lo que tengo entendido no uh -huh. en la liga Pampeana ahora hemos hemos sufrido lo que sufrió santa Rosa hace un par de años atrás con las divisiones uh -huh. acá también está sucediendo eso eh, creo que vamos a tener que pasar la etapa que pasó santa Rosa no Eh, en la Liga Cultural, en este caso, con los muchachos ahí, con los compañeros. Árbitro, la etapa esa de, de, del conflicto, no es bueno, no es bueno para el arbitraje que haya conflicto dentro del mismo arbitraje. Eh, y acá la estamos pasando ahora, no creo que sea lo conveniente debido a la experiencia y lo que he observado Santa Rosa, costó, pero bueno, hoy Santa Rosa está saliendo, de a poquito está saliendo de adelante eh, con el tema de, de arbitrar, ¿no? Uh -huh. ¿Y ¿Cuál es el, el próximo partido que tenés, Marcelo? Mirá, el eh, próximo partido lo sé mañana miércoles, sí por la noche, ahí desde AFA a través de una página, no y con una clave que tenemos, ingresamos y nosotros sabemos dónde nos toca, o si viene por el Consejo Federal, que es torneo federal, eh, desde la Liga me están informando. Muy bien. Eh, te hago una última pregunta que tiene que ver sí. con el arbitraje, con, con el momento, con la actualidad. Eh, se dice, por ejemplo, mucho, el campeonato está teledirigido para Boca, no los árbitros le cobran todo a Boca. ¿Puede pasar eso? ¿Es posible? No, no, no, no, no, de ninguna manera, eh, yo eh, por la experiencia, por lo que comparto con los chicos, con los que me ha tocado, eh, con, con todos los árbitros o, o muchos árbitros internacionales que me ha tocado, no, ellos quieren hacer, mira ellos todos queremos acertar, como los chicos en la Liga Cultural, la Liga Pampeana, en la Liga Oeste, en el veterano, todos queremos acertar, eso pongo la mano en el fuego, que queremos acertar y, y sobre todo donde hay 300 cámaras, eh. Todos queremos acertar, te equivocás porque sos sos un, sos un humano, ¿no? Eh, pero queremos acertar porque eh, al, al fin de semana siguiente queremos estar, y queremos estar en el mejor partido. Eh, esto es así, eh, tanto sea, eh, no sé, de pitana hasta, hasta Ceballos, todos queremos a, a acertar, el asistente quiere acertar porque quiere hacer las cosas bien. Imagínate, todo el mundo sabe que hay 300 cámaras que te están mirando. Sí, sí. Es una cuestión de que, que el error... Eh, Así sea mínimo, ¿sí? lo van a tomar como error. Pero vos querés acertar. ¿Para qué? Para estar en el próximo en el próximo partido. Y otra de las cosas, la mayoría tiene proyección. Todo, hoy los lo internacionales todos quieren llegar a un Mundial. Y para llegar al Mundial tenés que acertar en todos los partidos. Muy bien. Eh, sí. todo, todo el tiempo estamos eh, a, a prueba. Eh, es, es un fantasma que hay dentro de la sociedad. Por ahí se crea porque a otros equipos eh, no se le dan los resultados. Y entonces sur, surge esto, ¿no? Eh la gente por ahí no entiende el el, el, el torneo en este caso de de Boca, la diferencia de puntos que ha sacado es impresionante y, y y también se lo ha perjudicado en este caso a, a Boca. No quiero hablar de un equipo en particular, ¿no? Sí, sí, Pero sí. se lo ha perjudicado también y de eso no no, no habla nadie cuando se lo perjudica, se lo no, sí. cuando se lo favorece por ahí sale y a cuestionar a quién? A nosotros porque bueno, en este caso siempre estamos en, en tela de juicio nosotros. Pero no, no, no, no, no, no hay, no es posible, por ahí, no, es posible es, no es posible, todo el mundo quiere quiere acertar y más, más los compañeros, viste, que quieren estar el otro fin de semana, si es posible quieren dirigir el clásico. Uh -huh. Y para dirigir el clásico tenés que estar bien y acertar siempre. Está muy Eso bien, sí. te, te lo he preguntado porque es uno de los temas de, de actualidad, no digamos que está en el boca en boca de, del futbolero, del hincha de cualquier equipo, digamos que más o menos que que todos apuntan hacia ese lado. Marcelo, la claro, verdad es que... Te, que sí, sí, te escucho. Sucede siempre, sucede siempre, sucede acá en la Liga también, eh, a, a ver, eh, y yo quiero, si estoy en la Liga Cultural... Y yo quiero dirigir un clásico, voy Belgrano, y si, y si dirijo el, el fin de semana anterior, dirigí eh, Macachín con Dola y me fue mal, y no voy a estar el fin de semana, no me van a tener en cuenta. Entonces uno quiere acertar. Acá en nuestra liga también sucede lo mismo. ¿Para qué? Para el otro fin de semana poder tener la posibilidad de dirigir el clásico. Muy bien. Eh, Marcelo, te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros en Radio Kermés. La verdad que te preguntaría 1500 cosas acerca de, de arbitraje porque hay, hay muchísimos temas para para tocar, eh, pero bueno, seguramente nos va a faltar oportunidades. Eh. Te, te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo grande desde Radio Kermés. Bueno, bueno, la verdad que muchas gracias a ustedes. Bueno, saludale un gran árbitro que hoy hoy no sé, que no lo no veo más en las canchas, es no Es productor, oh, ahora es productor. Sí. Es, cobra sí, mejor. Sí, sí, sí, <ríe> Pero vos sabés que hace años lo vi acá en Cerro de Pico, no sé si era un torneo una laucanía, no sé qué, y la verdad que de ese momento le dije que era un gran árbitro, a pesar que recién eran sus comienzos Bueno, después debido al, a lo que le, le ha pasado en la vida, por ahí no, no, no se ha incursionado, no le ha dedicado tiempo suficiente, pero la verdad que era era un gran árbitro. ¿Tima? Así que una, una lástima que, que hayamos tenido una pérdida, bueno, se ha dedicado a otra cosa y bueno que le va bien también. Te te manda te manda un abrazo también, eh. eh bueno, mucha, muchas muchas gracias, gracias, Marcelo, hasta cualquier momento. Gracias a usted. Hasta Marcelo Aredondo, representante de, de los árbitros de la Liga Pampeana. Bueno, contando un poquito, ¿no? la, la realidad del árbitro.